Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Sí, estuvo muy lindo el 24 en hechizo, este, y bueno, y siempre cumpliendo con una fecha y ya pensando en la siguiente, y bueno, ahora estamos con esto, con la fecha del 14, ¿no es cierto?, en el estadio. Hay muchas responsabilidades que tomar para hacer un evento, ¿no? Gracias a Dios tenemos el apoyo de la gente y con eso podemos contar también como para, imagínate que, que esto lleva mucho movimiento, gasto, y... Y bueno, ahí estamos. Si no fuera por ellos, se complicaría mucho más la cosa, ¿no es cierto? Uh -huh. El Harín, digamos, eh, nos fue cedido porque nosotros lo hacemos a beneficio del fútbol infantil, Cañuela, ¿no es cierto? Uh -huh. Que la cantina va a ser de ellos. Así que bueno, eh, va a ser un show familiar, no, sí, va a ser un show de rock, pero como acostumbra a lo bueno hacer, que siempre hay personas de todas las edades, ¿no es cierto? Y nunca hay problema, nada, somos toda una familia grande, así que... Bueno, confiamos en eso también. Hay bandas invitadas, como Cruce Gualicho, eh, por ejemplo, Tres Lucas y Perro Indio, que también son los muchachos amigos que van a cerrar, que andan muy bien, están tocando por todos lados. Estamos en un momento muy bueno, la verdad que han pasado muchas cosas malas, a las cuales las encaramos y seguimos adelante, por eso estamos acá, ¿no? Pero nos pasaron muchas cosas buenas, cosas que... Eh, se presentaron personas muy positivas, muy buenas, a, a colaborar y a colaborar en serio con todo, no solamente con palabras de aliento, sino con, cumpliendo las la promesas. Estamos trabajando con Daniel Wetzel, que es de Espíritu de una Guerra, del estudio de grabación, laburando con nosotros, un malo bueno más, viste. Claro. Y, bueno, y bueno, nos ayuda mucho con equipamiento, con luces, con conocimiento, con todo, con todo. La verdad que estamos muy bien claro que que si no que si falte algo para que las cosas se den no sea esta parte digamos que dependa de nosotros bueno ahora depende de, de lo que nosotros generemos musicalmente y bueno y todo el esfuerzo pues imagínate que estamos desde lo desde la pegada de afiche hasta hasta tocar hacemos todo no es cierto y está mira está a las 18 horas la cartelera no se va a demorar mucho más que eso porque pensamos terminar a las 12 de la noche pensamos ya estar finalizando el evento no lo vamos a hacer así con cuatro bandas en el desarrollo de esas seis horas, estamos, estamos muy bien, me parece, con los tiempos. Este caso sería con la presencia, lógicamente los, los niños no, no pagan entrada, ¿no es cierto? Y colaborar con la cantina de ellos mismos sería, la entrada es de 100 pesos, los chicos no pagan, ya va a empezar a, se van a empezar a publicar en las redes y eso, en, en qué lugares va a haber entradas, o el, tenemos un montón de pibes que, que nos están dando un mano y bueno, un montón de gente, no quiero empezar a nombrar porque son muchísimos y... Eh, Siempre nos, hablamos de esto y me río porque digo, si me hubiesen hecho caso, así. porque cuando de allá, en mis años mozo cuando tenía 15 años, uh -huh. eh, empezamos, tocábamos de todo, imagínate, tocábamos lo que nos... Eh, escuchábamos en ese momento y por ahí uno salía con un tema de ataque y el otro... Y yo quería hacer el tema de riff. Claro. ¿viste? Y bueno, y así íbamos sus y algunos temas y eso. Y a veces nos juntamos y le digo, viste, si me hubiesen hecho caso hace 20 años, uh -huh. ya, ya sabríamos todos los temas, muchachos, no hallamos más. Me gusta la música en realidad, porque también me gusta el tango, por ejemplo, uh -huh. folclore, ¿entendés? Uh -huh. La música de verdad, la que se toca. Claro. Sí, sí, aparte que veo mucha energía, ¿viste? Mucha energía, no hay no hay interna, no hay, uh -huh. no hay nada que, que, ¿entendés? Que estorbe esa energía que, que se genera, que... Y bueno, siento que que vamos que vamos bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias y los esperamos el 14. Chao, chao.